マスターレイ l ー Don't you wanna take her? Who wanna make her? on your、own. t h、oh, d Don't you wanna take her home? Bien, que lo vamos a pasar ahora con Dire Straits. <música> es e la semana del 15 de noviembre, pero en 1987 Dire Straits se convierte n en el primer artista en vender 3 millones de copias de un disco, Brothers in Arms, en el Reino Unido. El disco estuvo 14 semanas en el número uno de las listas británicas, 66 en el top 10 y 145 en el top 40. Además, colocó cinco singles en el char británico, algo raro en aquel mercado. Fueron Money for Nothing, So Far Away, Walk of Life, Brothers in Arms y Your Larry's i Trick. Día. El disco sigue estando en el top ten de los discos más vendidos de todos los tiempos. ¡Wow! Y esta canción que sigue teniendo ese empuje, ese punch tremendo. Señoras y señores, d i r k Strikes con Money for Nothing. Way do it. You play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. money for nothing w h e you c h o o s to f e e z No, that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn.、Yeah. m not h the Con vosotros son mucho más llevadoras. Estoy más contento que un perro con dos colas regresando a casa escuchando Play Kiss. ¡Mua! ¡Qué recuerdazos! ¡Qué manera de llegar a casa! ¡Buenas tardes! Esto es. Esto es. Kiss. One, two, three, go!、Uh! a las 7 y 17, una menos en Canarias, en directo en Play. b u e n o contamos con vosotros para que nos digáis en qué ocasión os habéis sentido más sexy, s guapos, delgados, delgadas, <risa> guapas. Venga, vamos hasta el c si ahí está nuestro amigo Juan Carlos. Hola, Juan Carlos, qué pasa, chicos. Play, bueno, pues yo creo que cuando yo me sentí más sexy fue cuando me casé con ese traje. ¿Eh? ahí fue y después de eso pues yo creo que hasta aquí lleguemos s í cuando nos casamos todos parecemos jane bond y en cuanto nos quitamos el traje pues volvemos a ser don carpanta v e n g á m o n o s a instagram ahí está nuestra amiga Gigi viendo y aprendiendo que dice cuando me depilé las ingles por primera vez seguro pero no crees que ese calorcillo que vino después era más escozor que ardor Esperando tu llamada, ¿eh? con los amigos de Smartbox, hoy tenemos un pack que se llama Viaje Desconexión. Para que ya vayas con quien tú quieras, hacer lo que quieras. 606-712-658 o bien en nuestras redes sociales: Instagram, Twitter o Facebook. Ah, por cierto, mira, fíjate. ¿Recuerdas este tema? Sí, ¿verdad? Es el queridísimo Robert Miles que ya nos dejó. Pero antes de irse, nos dejó un par de recuerdos. Entre ellos, este que se llama Children y esta otra. ¡Wow! Seguro hubiera hecho grandes cosas si hubiera seguido entre nosotros. ¡Robert Miles! Este es otro de sus exitazos. ¡One on one! Volar Bells, para otros por Moonlight Shadow. Pero todas sus canciones son brutales. Mike c a u f i e l d y esta es Two Frames de su álbum Discovery con la voz de la maravillosa Maggie Reilly. A 20 minutos para alcanzar las 8 de la tarde, estamos ya en la recta final del show de la tarde. l a King. Todos sexys, e h todos guapos, todos bien arreglados, ¿eh? porque nuestro tema del día era: ¿Cuándo te has sentido más sexy? Tenemos a, desde Málaga nuestro amigo José. Buenas tardes, chicos de p l a y k e y El momento que me hizo s e n t i r más sexy fue el día que me compré mi gafa de Zorcarrera y salgo de la tienda con ellas puestas. Y nada más salir, veo a una n m o e d a una morenaza impresionante que no para de mirarme. Yo ando hacia ella, ella viene hacia mí, ay, ay, ay, ay.、Eh, me mira, yo la miro, y justo cuando nos cruzamos, yo ya pensaba, digo, he ligado esto funciona me dice mira que no la e h quita d o el precio a la gafa de sol <risa> Venga, un abrazo para todos Pues la morenaza, o bien tenía vista de lince, o la etiqueta las gafas era tamaño d i n a cuatro, hijo. <risa> Lorena desde Cornellá. ¿Cuándo me he s e n t i d o más sexy yo? Bueno,、sí. pues mira,、eh, para primer año de casados me compré un baby doll, ¿se llama? Es que mira, sí. Ni, sí. Sé, ni sé cómo se pronuncia. Y, y nada, yo muy guapa ahí, que me lo puse,、eh, pero es que ni lo sé, ¿sabes? <risa> me lo puse y al f i n a l nunca tuve ninguna noche、eh, apasionada. Dice pues la p o r t u r a favorita de mi marido en la cama es la del pez, dice el pez, esa s s a no me la conozco, dice hombre se da la vuelta y nada. Juan Manuel desde Las Palmas. Hace un par de años en Madrid、eh, nos soltaron por el centro de Madrid a mí y a cuatro compañeros para un tema de un acto militar.、Eh, era un día laboral en ¿Sí? tres e m a n a s ¿Sí? y íbamos de uniforme y nos perdimos. Íbamos caminando porque estaban todas las c a l l e s forzadas, nos perdimos y de repente unas chicas nos asaltaron, unas dependientes de una tienda nos asaltaron para hacernos fotos y resulta que era de una tienda de victorias s e c r e t Nos sentíamos, vamos, ni Julio Iglesias, ni Justin Bieber, ni Ricky Martin, todos juntos. Nos sentíamos dioses del Olimpo. Éramos, vamos, no cabíamos en nuestro gozo.、Eh, nunca nos veríamos en esa situación y nunca me veré en esa, en esa situación irrepetible. Como tu mujer vea esas fotos, te va a dejar con menos ropa que los ángeles de Victoria, si crees. Bueno, ya déjame que te mande tres éxitos en línea, como es costumbre a estas horas. Van a sonar: h o b r e in my heart, Tony Braxton y Frankie Knuckles, s p a n d o Wallet con su tremendo incombustible Gold, y llega ya pidiendo perdón Madonna con Sorry. Esto es Breakies con Ricky García. Has gone. I hope you find a little more time. Remember, we were partners in crime. It's only two years ago, the man with the suit and the face、we、knew that he was there on the case. Now he's in love with you, he's in love with you. b e l o v e is like a heart. せや。 Ya prácticamente nos plantamos en las 8 de la tarde, serán las 7 en Canarias. Momento para ir a recargar pilas. Y para teletransportarnos hasta la ciudad de la iglesia de Santa Catalina, del jardín de Turia, del Oceanographic, de la ciudad de las artes y las ciencias, de la playa de la Malva Rosa. Nos vamos hasta Valencia. Ahí está nuestra amiga Pero, a la que le vamos a regalar este pack. Con los amigos de Smartbox que se llama Viaje Desconexión. Y un saludo a todos los valencianos y valencianas. 96.9 en la FM. Saludos del equipo: Leo Garriga, Víctor Álvarez, Jorge Quiroga. Y quien te habló, mi nombre es Ricky García. Te quedas en la emisora con la mejor música del mundo: Kiss FM. Hasta mañana.